Comunicación telefónica en el arranque de esta semana con Rubén Gordordo, quien es eh, presidente de UNILPA, de la Unión Industrial de La Pampa. ¿no? La industria ha sufrido una caída realmente tremenda. ¿no? Según eh, un informe elaborado por la CAME, se, se trata de un 8,8% comparado con el mismo periodo del de, eh, año pasado, ¿no? de 2018. Rubén, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sebastián? Buen día. Muy ¿Cómo bien. Eh, Rubén, ¿cómo, ¿cómo analiza este momento de, de la industria en todo el país, pero puntualmente en la Pampa? Bueno, mira, mira un poco, siempre, esto, comentando estos días algún colega tuyo, eh, la situación de, de la industria en general eh, está un poco complicada, no estamos ajenos a por ahí los informes que, que pasa Cameo o, o, o otros marcadores de lo que es la industria a nivel nacional yo por ahí un poco hago hincapié en la Pampa en sí somos eh, industrias más pequeñas más que nada las pymes que son la mayoría del de cual estamos los socios están agrupados en UNILPA eh, sí eh, por ahí para este mes de enero y de febrero siempre un, un, son meses que con el tema de las vacaciones y, y, y no hay no hay tampoco una, una cantidad de inversiones suficiente mm. como para cubrir la industria nuestra. Eh, estamos, mm, creemos que tiene que haber un cambio eh, en este año, tendría, tendría que haberlo para, para ver si, si mejores o incentiva para, para que vuelva a, a, a, a mejorar el movimiento más que nada de, de la industria. Nos preocupa, siempre lo digo, la parte financiera, que están muy altos eh, para que nosotros nos podamos mover de, de todo tipo de financiación que tenemos, eh, que tiene la, la, la pyme, tanto sean 20 valores o, o, o intereses descubiertos, eh, para el movimiento diario nos preocupa, ¿no? Eh, esa es la, eh, la medida que ha tomado el gobierno nacional que más afectó a la industria, digo esto de, de la tasa altísima de un casi un 60%. Sí, eso te frena mucho, y más que nada, imagínate, cualquier pyme comprar un, un, un materia prima, un material, eh, tener que financiarse propio para poder salir con su producto elaborarlo y salir a la, a la venta y, y para estar en el mercado tiene que dar una financiación. Todo ese tiempo tiene un costo muy importante de, de, del, del dinero. Entonces, eh, y sumarle que hay una recesión importante por una cuestión que cada uno hace el, costo, el, el gasto justo y necesario, entonces toda esa recesión nos, nos termina pegando a la industria. ¿no? Uh -huh. Por ahí empieza primero por el comercio local o los comercios más chicos y después termina en la industria en el momento le llega. Eh, ¿Qué significa esto de que eh, solamente están funcionando el, el 50% de, de la maquinaria instalada? ¿no? Eh, hay, hay un 50% y bueno, que... esto, esto, esto lo dice un poco eh, a, a, a, la, a la falta de, de ventas o entonces uno se da cuenta que, que no está con, produciendo al 100% y es lo que te preocupa entonces si vos tenés una estructura montada para X cantidad de de, de, de producto elaborado y estás haciendo un porcentaje, del 50 el 60% de, de, lo que ten, de lo que podrías terminar haciendo eh, en los costos siempre el costo se, es del mismo costo entonces ahí tenés un desfasaje muy importante en la en, en industria eh, entonces por ahí lo que nosotros eh, las herramientas que buscamos es ver dónde podemos eh, colocar nuestros productos y salir a a buscar otros mercados fuera de la provincia o fuera del país, ¿no? Uh -huh. estamos, uh -huh. sí. Queremos incentivar, ¿no? Y estamos ahí siempre en, en conjunto con el trabajo, con, bueno, con el Ministerio de la Producción, que, que también eh, está en constante conocimiento de toda la, la, la problemática del sector industrial y, bueno, nos ayudan con por ahí subsidiando parte de, de intereses a, a, a un compre pampeano, o el también está siempre al Banco de la Pampa, que está presente siempre con la industria viendo tratando las problemáticas que va teniendo día a día no uh -huh. eh, rubén esto es inédito no en, en la historia nunca se vio tan perjudicada la, la, la industria o por lo menos en los últimos 20 años sí sí sí sí lo tratamos de, de, de, de, de ver yo siempre digo le digo al industrial que ha pasado en, en estos últimos años como decís, 20 años tantos eh, altibajos de, de diferencia de, de gobiernos y de situaciones económicas y bueno y los vemos los que han quedado porque eh, eh, saben por ahí un poco eh, solucionar los problemas de, de diario y, y también por ahí en, en, re, recalco acá en la pampa que el patrón y el empleado hace lo posible tanto el patrón para, para tenerlo para que que pueda llegar a fin de mes y el empleado también en estos casos está viendo cómo se maneja el, el sacrificio que hace el patrón para poder tenerlo, eh, así que eh, yo creo que eso también tiene, tiene el resultado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tienen algún eh, estudio de cómo ha impactado justamente en el desempleo toda esta situación? No, no, no, no tenemos un, un, un número certero en, en cómo ha impactado, pero bueno, es eh, como vos decís, eh, todo... El, el socio le está preocupado los costos se le elevan y, y por otro lado, por ahí ven también que si bien hace, le sale algo importante eh, no se quieren recargar ni de personal eh, tienen que renovar maquinaria, tampoco lo pueden hacer por una cuestión de que el, el, el costo, como te decía, creditillo es alto, así que eh, hay una incertidumbre medio importante Bueno, yo, yo creo que, que, que le van a tener que buscar eh, buscarle para que no se caiga toda la industria, ¿no? De la parte del de gobierno, la parte política, no dejar que, que se deteriore el total de industria porque cuesta mucho, mucho levantarlo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensa que, que pasó acá? Eh, ¿Hubo errores, eh, involuntarios? Eh, hubo intención de favorecer capitales extranjeros, ¿Qué, qué, qué? ¿cuál es su opinión? No, yo no no no no no soy un economista en eso para, uh. para darte una un opinión por ahí. Sí. Eh, pero bueno, eh, no, nosotros lo, sí, de, lo es... de, de lo que yo puedo hacer ver de, de, de nuestros socios y de, de, de, del del industrial pampeano que hace, estamos tratando de hacer lo imposible para poder mantener y subsistir y todos creemos que tiene que haber un cambio a favor en la industria, en algún momento tiene que darse, entonces le buscamos de lo que estamos nosotros, en eh, ver cómo se achica costo, de, de ver dónde podemos ofrecer nuestros productos, ir en conjunto para achicar costo, eh, eso es lo que uh -huh. estamos viendo, lo planteamos al Ministerio, el Ministerio sabe, nos ayuda... El banco no, nos, también lo sabe, nos está ayudando, no sé, ahora vamos a ir el, el del 12 al 15 a la Expo Agro, del cual eh, el Banco de La Pampa va con un stand y nos hace un, un stand a, a, a, a, a las, todos los industriales de La Pampa, vamos 25, 26 industrias a, a un stand pago por, por el, el Banco de la Pampa. Y, y el otro, y el ministerio va a salir con tasas bonificadas para ir a vender nuestros productos ahí en la expo, así que ese tipo de, de acompañamiento hoy por hoy lo tenemos, pero bueno por ahí no llegamos, es cierto, y los costos se nos aumentan y nos preocupa, ¿no? no seguro. Bueno, está claro que eh, desde el sector le, le ponen el, el cuerpo a la situación y tratan de generarse eh, todas las, las posibilidades como para revertir la, la situación, pero bueno, estamos hablando de un momento eh, bien crítico para la industria en todo el país y bueno también en la provincia de La Pampa, que no es ajena. Eh, sí, con, sí, con, con, sectores que, con, con sectores que eh, puntualmente han sido muy perjudicados, no como el textil, por ejemplo. Claro, exactamente, un sector textil es un sector de los más perjudicados. Eh, primero, por hecho, no sé, hacer un replanteo vos mismo, si vos decías, yo lo, cada dos meses me compraba una camisa, ahora no llegaba a fin de mes la pasaba a usarla cuatro meses, Que sé yo, es un ejemplo medio vulgar. Sí. Pero eh, así, eh, más sus insumos eh, para sus productos son insumos importados y, y tiene que volcarlo a a venderlo a, a acá en el mercado interno nacional, se le ha aumentado mucho el costo cuando tiene que comprar materia prima de valor dólar. Claro. También eso es un producto que le afecta. Por eso decía hoy, ¿no? da la impresión de que el gobierno nacional no ha tomado una medida a favor de la industria nacional y le, las industrias locales, ¿no? porque eh, bueno, lo, la devaluación del peso, eh, las altas tasas de interés, eh, la apertura indiscriminada de exportaciones, todo, todo ha ido en detrimento de la industria. Sí, sí, sí, todos los resultados. Yo creo que, que por ahí tendría que, no, no te digo que no, no, no lo tienen que hacer, pero sí siempre midiendo y cuidando la industria nacional, ¿no? Uh -huh. Ver qué manera se puede ir eh, haciendo de, de a poco, cómo lo, cómo lo podían insertar al. A, a, a este que ahora le, creación, le causó un problema tan importante a la industria. Uh -huh. eh, Rubén, eh, por último, eh, yo leo eh, todos los indicadores eh, que eh, analizan que esto se va a seguir intensificando, ¿no? digamos que esta situación crítica de la industria se va a seguir agudizando. ¿Qué lectura tiene usted dentro de UNILPA? Mirá, nosotros por ahí somos un poco más positivo para decir tiene que, en algún momento tiene que haber un, un cambio porque si no sería sería un caos. Si vos mañana decir tenemos que, está bien que ahora mes a mes lo estamos viendo que no es así, no se da vuelta, uno va a las reuniones y ves un montón de, de pedidos de chicos pedido de que necesidades de trabajo, y nadie, en ninguna reunión, va y decir, mira, este yo necesito cinco, necesito cuatro, necesito dos. No, al contrario, todo el mundo hace hincapié cómo poder mantenerse sin poder eh, sacar a nadie eh, de, de, de sus de su plantas de empleados y por otro lado si todos estos chicos, todos profesionales que se están recibiendo, son de acá de La Pampa y con nuestro, y no les podemos darle una salida laboral que tienen que ir a, a otras ciudades y bueno, eso también es preocupante eh, yo creo que es un tema que nosotros lo vemos, lo vemos pero bueno, no tenemos eh, cómo poder atrapar esa a esa calidad de, de, de, de humana de, de chicos que se nos van, eh, que han estudiado y, bueno, necesitan trabajar, ¿no? Eso es lo que vemos también. Eh, Rubén, muchas gracias. Bueno, te agradezco hoy y a tus órdenes cuando, cuando quieras, cuando guste Gracias, que, que, que tenga un, buen día. Que tenga buen día, hasta luego. No. Rubén Gorordo es presidente de UNILPA, eh, Unión Industrial de la Pampa, comentando ¿no? acerca de estos eh, datos, donde, bueno, mes a mes lo que se va registrando es una mayor caída de la industria en todo el país. También, por supuesto, en la provincia de la Pampa. 56 minutos pasaron de las 10, así seguimos en la mañana, Kermesera. Estás en el 106.1, estás en Radio Kermes, modo comunitario. Is dan nog zo?